Por una ley de radiodifusión de la democracia. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, foro argentino de radios comunitarias.